La Municipalidad de Santa Rosa ha emitido una, una orden de, eh, vamos a simplificarlo, levantar a todos los perros callejeros que anden por la ciudad y llevarlos a una suerte de refugio para reinsertarlos. Estoy utilizando términos que estaban en ese comunicado de prensa para reinsertarlos en alguna familia responsable. Esa es el la manda que, que, que salió a comunicar la Municipalidad de Santa Rosa y a la que se oponen la mayoría de las eh, entidades proteccionistas de los derechos de los animales. Estamos en, en comunicación telefónica con Rita Zuble para conversar sobre un documento que han sacado en el día de ayer oponiéndose a, a, esta, a este ordenamiento. Muy buenos días, Rita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Muy para bien. Vos, eh, oyentes. Te saluda también acá Nina Llanes, que, que está compartiendo Buen el bien, estudio. Nina. Contanos un poco, Rita. Bueno, ¿cuáles son las razones para oponerse a, a esta a este ordenamiento municipal? Bueno, eh, las razones es si tuviera que definirlas es que no es la solución eh, y por ahí no es la solución y aparte nosotros que sabemos la realidad eh, operativa del municipio porque estamos abocados a la problemática sabemos que Eh, cuando mucho puede ser un eslogan uh -huh. de que vamos a limpiar, entre comillas, la ciudad de los perros este, comunitarios o vagabundos, como llaman muchos, o abandonados otros, este, sabemos que operativamente el municipio eso no lo podía hacer ni aunque quisiera. De hecho, ayer eh, en las redes salió un comunicado desdiciendo y, mm, y... Aclarando. Aclarando que no era lo que querían decir. Pero bueno, yo creo que es el, ¿viste? cuando el agua llega al cuello es la man, el manotazo del ahogado. Y siempre se termina por, por la, la, en la búsqueda de soluciones mágicas que en realidad no tienen ninguna solución. Porque el tema es que la ciudad está llena de perros y perras y gatos, que es algo que no se visibiliza, pero es una realidad. felinos uh -huh. y gatos, está llena la ciudad. Este es el resultado de... Siempre lo digo, falta de política de Estado, desde el 83 en adelante, cuando recuperamos la democracia, nadie se abocó a la problemática. Entonces, esto es el resultado de la falta de políticas de Estado, pero también de la falta de educación y compromiso de una sociedad abandónica. Uh -huh. ¿Eh? Porque nosotros que tenemos una página, eh, vemos que la gente no tiene conciencia de lo que significa la adopción de una mascota, felina o, o canina. Eh, días pasados leíamos una señora que pedía trabajar porque no tenía que comer, ni ella, ni sus hijos, ni su familia, que estaba sin trabajo y se ofrecía a hacer cualquier actividad laboral. Y a la postre, a los dos días, sacaba un aviso de que quería adoptar una mascota. Claro. Entonces, Eh, digo, es dura la realidad porque uno dice, ¿por qué no pueden tener una mascota? Y porque tener una mascota es como, eh, es, implica una responsabilidad y un gasto que uno tiene que ten, tener de espalda para poder eh, alimentar y costear un veterinario si a la mascota le pasa algo. Uh -huh. la, la, la, el comunicado de la municipalidad para nosotros es como intentar dar respuesta a la demanda de una parte de la sociedad hastiada de los perros comunitarios. Pero lo que, primero que no es la solución, segundo que, insisto, la municipalidad no tiene ni espacio físico, ni recursos... Claro, ¿a, para... dónde, ¿a dónde llevarían a estos? No, no tiene lugar. Claro. Mira, uno de los graves problemas, entre otros, que tiene la ciudad es la cantidad de pitbull que son abandonados porque llega un momento de, de, de la tenencia que los dueños los liberan, porque el perro se volvió agresivo, porque al no tener una educación en amor se torna agresivo, porque hay pitbull que son un amor, y la gran mayoría se cría como se puede y se convierten en un problema para la sociedad. Sobre todo gente que tiene pitbull, que no tiene cerrado, y perro que pasó termina en su, en su como presa, ¿no? Destruido. Bueno, nosotros le hemos planteado al municipio tomar medidas al respecto, porque los perros que agarran los pitbull que están a la, a la deriva, son los perros que terminamos atendiendo nosotros y costeando a nosotros. La gente va con los pitbull al predio de Apani donde hay 250 recuperándose galgo, famélicos, esquelético, imagínate meter un pitbull. Es como meter un lobo en un gallinero y le tenemos que decir que no, y los terminan tirando cerca del predio, con todo el riesgo que significa. Nadie controla nada, Cintia. Yeah. Este Estado no controla nada. Y lo único que se le ocurre es decir, eh, vamos a levantar los perros de la vía pública. Claro, al ver las voces en contra, por supuesto que emprenden la retirada. Pero yo supongo que... No se les debe, debe haber funcionarios a los que se les ocurre la idea de limpiar la ciudad de la noche a la mañana, lo ha hecho Ushuaia, lo ha hecho Río Gallegos, con matanzas indiscriminadas, como si esa fuera la solución, vulnerando todo el derecho del animal a tener una vida, por supuesto, sí, claro. eh, eh. y eximiendo de responsabilidad a los que dejaron los perros, porque esos perros todos tienen dueños. Claro, claro, claro. ¿Y quién penaliza a los dueños? Bien. Uno escribía, ay, ah, ¿qué le tienen que pedir permiso a Pani para sacar los perros de la vía pública? Yo voy a la bici y me tira, bueno, ¿y dónde está el dueño? El dueño es el que se tiene que hacer responsable de ese animal. Entonces, como no hay control poblacional canina ni felina, tampoco. Una de las, uno de los temas es que no hay control de, de, la, de la superpoblación porque no, no hay una castración masiva. Uh -huh. ¿Cómo vas a controlar la población? con una superpoblación canina como la que tiene Santa Rosa, con 6, 7 operaciones diarias. Imposible, si eso es una aparición. Claro. Una perra cuando pare, nosotros tenemos una caja que nos dejó gente muy amable, que ni siquiera dejó la perra para dentro de 6 meses volver a hacer lo mismo, nos dejó 12 cachorros en el predio de Apani. Claro. Imagínate, son dos días de castración en el municipio. Claro. Entonces, es imposible frenar la superpoblación con esas castraciones. Si el municipio no entiende que tiene que ir, meterse en un barrio y terminar de castrar y seguir castrando y seguir castrando, y al que no quiere tendrá que tomar medidas. Usted no quiere castrar la perra y, bueno, tendrá que acreditar cómo, cómo hace el control o tenerla encerrada, porque vivimos recastando perras con dueños en celo, con 25 perros eh, persiguiéndola y... Queda la perra preñada, los cachorros tirados y 25, 30 perros todos lastimados y, y, y algunos mueren. Y la dueña bien, la dueña bien, gracias. Antes de ayer la dueña sacó la perra porque estaba en celo y los perros le rompían la puerta. Y la sacó a la vereda. Entonces, es cierto que el municipio no ha hecho nada, ni sabe cómo abordar la problemática, ni le importa, porque cuando a vos te importa algo vos ponés recursos. ¿Son consultados ustedes para, para llevar adelante algún tipo de, de política no. pública? No. A no, nosotros nos tienen como el depósito de los perros. O sea, la gente ahí es más. El, el, el municipio manda a veces, eh, desde Sonosis se mandan perros a, a Pani para que los contengamos. El otro día llamamos porque nos habían tirado un pitbull en la puerta de la entrada del predio con la realidad que nosotros tenemos y el municipio dice que no tiene lugar donde contenerlo, o sea que... El perro quedó a la deriva. Sorprende esto que contás porque la aclaración precisamente de parte de la municipalidad es que eh, en realidad van a, a llevar adelante el, el levantamiento de los canes que sean denunciados por, por, por agresivos. Y si vos decís que están descartando pitbulls eh, por agresivos es como contradictorio. No, es que los pitbulls no los quieren tener ellos porque dicen que no tienen capacidad. Claro. Nadie se va a oponer a que un perro que muerde, que, que pone en riesgo la integridad física de una persona, sea levantado de la vía pública, hay veterinarios, hay un protocolo por ordenanza, no es un invento nuestro, que implica eh, la asistencia veterinaria para verificar el comportamiento del animal, etcétera, etc. Y luego una vez que el animal neutraliza su conducta, está reeducado, se busca adoptante Estamos hablando del país del primer mundo. Claro. Eso, pensar en eso es inimaginable. Estamos hablando de que la ciudad está llena de perros pitbull, matando perros y poniendo en riesgo la integridad de la gente y el Estado dice a nosotros no lo podemos contener. Entonces, ¿quién se hace cargo de esos animales? Si el Estado mira para otro lado y nos deriva a nosotros a una ONG a la que lo único que le da el municipio es un mínimo recurso para pagar una veterinaria para atender 200 perros que tenemos nosotros que llegan moribundos, porque ni siquiera tenemos un aporte fijo que a nosotros nos permita atender la problemática de una manera más, más abarcativa. El municipio tiene que destinar un presupuesto serio, responsable, con recurso humano, formado para llevar adelante las castraciones en los barrios, no hay otra. Y a la que no quiero, yo insisto, eh, parece duro lo que voy a decir, y, pero en el, en nosotros que vivimos la problemática sostenemos que hay que obligar a la gente a castrar la perra, obligarla. Después vendrá la etapa de los machos, que también es otro tema, pero a la gente hay que obligarla a castrar su perra, y si no tener las condiciones para que esa perra no quede expuesta en la vía pública en celo y constituya un problema. Porque cuando la perra está en celo, con 30 perros en la calle, a Pani tiene que pagar un flete de sus propios recursos que no tiene para que vaya a buscarla a esa perra en celo y la lleve al predio. Se castra y después vuelve al lugar porque si no tendríamos mil y pico de perros. Porque Sonosi tampoco tiene una guardia para rescatar. Claro. Llamen a 147, no existe el 147, señor Intendente. Sábado y domingo eso es inoperativo, lo único que hace es tomar el pedido y queda ahí. El fin de semana, hace dos fines de semana, llamamos a Sonosis, a el 147 famoso que dice el intendente que hay que llamar, para rescatar una perra con 30 perros matándose y no, y no pasó nada, porque como no se pagan guardia, nadie va, es la desidia total. Da la impresión entonces de que este comunicado es alguna suerte de respuesta, como decías, a alguien que ha hecho alguna denuncia y, y porque, porque en base a los datos que das no no parece que hubiese una estructura para abordar ni siquiera ese ese propio comunicado. Pero no, Cintia, no tiene no, si vas a zoonosis y miras el espacio que tiene, no tienen lugar para más de 10 perros. Claro. No claro. tienen recursos para casi para comprar el alimento. Imagínate Hacete una composición de ideas. 20 perros en casa de gobierno, unos 10 en la terminal, otro tanto en la... Ahí nomás tenés 50 60 perros que los van a poner todos en un canil para que se maten. Está claro. ¿Van a presentar oficialmente algún tipo de, de, de, de repudio a esto? Digo, van a, van a llevar... No, ya lo hicimos a... bien, con nuestro comunicado. En lo que sí, este en poco tiempo pediremos una reunión Este, para ver si de alguna u otra manera se puede imp implementar eh, algo. Nunca nos llamaron para delinear una estrategia de trabajo, eh, pero en la medida que no se profundicen las castraciones y se obligue a la gente a castrar y al que no tiene recursos para llevar los zoonosis le pasen a buscar la perra, aunque parezca demasiado, pero bueno... Hay gente que no puede ir a Sonocía, a la Perrera, caminando desde Villa Germinal a las claro. 8 de la mañana. También hay que entender eso. Bueno, armen campañas en los barrios con con lo que tengan y castren ahí y empiecen a trabajar en los barrios. La, el municipio tiene que tener recursos para eso si le importa la problemática. Si no le importa es lo que es lo que hay. Es lo que tenemos. Rita, Nada. te agradecemos, te agradecemos esta comunicación y por supuesto micrófono abierto cuando cuando haya necesidad. Bueno, muchas gracias, Cintia. Un abrazo a las dos. Hasta luego, Buen Rita, semana, Rita Sublé, integrante de Apani, oponiéndose como como parte de de las entidades proteccionistas de los derechos de los animales a un comunicado que salió de parte de la municipalidad, que luego fue aclarado y que plantea esto de eh, llevar adelante una suerte de levantamiento de los perros callejeros para una para también una suerte de reinserción. Eh, bueno todo muy muy raro voluble como lo que como como todo lo que está pasando en este país en esta ciudad en particular ya venimos